Hola, buenos días a toda la audiencia. Eh, sentimos un estruendo alrededor del mediodía. Creímos que era la mesa de ping-pong, que se suele caer en el patio cubierto y hace mucho ruido. Y nos vino a avisar un profe que estaba por ingresar al auditorio, porque es un espacio que realmente eh, se utiliza muchísimo, eh, que se había caído un pedacito del techo. Cuando yo entré me encontré con parte del... ...de la estructura que es eh, de yeso suspendida eh, en el piso. ¿Esto fue en horario de clases? Esto fue en horario de clases, sí. Eh, al, al ingreso del turno tarde, después de las 13.10 más o menos... ¿Cómo es la manera en el cual prosigue todo esto? También me imagino con concurrencia también del Ministerio de Educación. Bien, eh, eh, lo primero que se hace es dar aviso al Consejo Escolar, a nuestro inspector, a Brian, eh, inmediatamente se presentó en la escuela, a Viviana Wilberger, que es la consejera escolar, y a nuestro supervisor. Y de ahí se avisa, por supuesto, a las autoridades competentes del Ministerio que inmediatamente se comunicaron conmigo. Y automáticamente se, se clausuró el expediente espacio Elizabeth, te consulto cómo bien trabajando también, me imagino con gran participación también de, de UNTOR. Sí, bueno, en principio la verdad que lamentamos que este hecho haya pasado y que sí, la verdad que cuando nos enteramos hablábamos con el equipo directivo y los docentes que, bueno, no solamente quedamos sorprendidos, sino que también eh, agradecemos esta situación que nadie salió lastimado lastimada y que, bueno, demuestra cuáles son las condiciones de edilicia de la escuela y que en realidad ahora, eh, cuando estuvieron las autoridades del Ministerio, también estamos informa, eh, esperando el informe técnico en relación al resguardo de la integridad física de los estudiantes y por supuesto de todo el personal docente y no docente. El estado de las escuelas, no eh, me parece que también es un reclamo que vienen abarcando también desde hace un tiempo. Sí, nosotros eh, siempre desde el sindicato, desde el departamento de salud en la escuela, hacemos estos reclamos, presentamos algunos informes, sobre todo eh, esta situación que nos atraviesa en las instituciones de Viedma, que tiene que ver con, los sobre todo, los días de lluvia, que eh, hay gran goteras o, bueno, eh, filtraciones de, de agua por varias partes de los edificios. Esto es una muestra eh, y que, bueno con el correr de los años hace estragos como lo que viene pasando ahora. Sabrina, bueno, consultarte también, eh, ¿cómo sigue esto? El día de hoy, al menos, eh, ¿se cerraron las aulas, no hay clases? Bien, eh, hoy a primera hora estuvieron arquitectos, ingenieros de infraestructura escolar del Ministerio de Educación de la provincia, haciendo el relevamiento. Eh, están en este momento armando el informe técnico para justamente eh, que quede registro de que las instalaciones de la escuela están para habitarse, poder llevar esa tranquilidad también, eh, no solo a la localidad, los profes y al personal no docente y a los alumnos, sino a las familias. Eh, y en el día de hoy no va a haber clases. Supuestamente sería el día de mañana que hasta que no tengamos el informe técnico no vamos a recibir a los chicos en la escuela. Supuestamente sería mañana, pero eso ya no depende de nosotros, sino de las autoridades que tienen que realizarlo. Gracias a ustedes.